cuento de la buena pipa. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Buen día para todas y para todos. ¿Cómo, ¿Cómo está Julio? Bien Lautaro, todo el pelo. Acá ¿Cómo te trata? Semana. Bien, bien, ya, ya regresando realizando el fin de semana, tranquilitos, todo acomodado, preparados para descansar. Muy bien. Muy bien. Cosa que el fin de semana pasado estuvo agitado, ¿no? El sábado pasado con el tema de la Marcha Mundial por la Marihuana, que bueno, no fue marcha, pero sí un, una convocatoria en la plaza. Sí, el sábado pasado tuvimos tuvimos esa enorme satisfacción de ver por primera vez en la Plaza San Martín a nuestra querida planta de marihuana. Este Fue un encuentro muy lindo, se planteó, de, por supuesto... Este, tratando de tener los máximos cuidados, armar unas distintas burbujas alrededor de, de, de la Plaza San Martín, donde había cultivadores, estaba el stand de Seikan, que es el Centro de Estudios Interdisciplinarios de del Canaris, estaban los chicos de la Cátedra Libre, extracurricular de la Universidad Nacional de La Pampa, había usuarios, había cultivadores, había cultivadores medicinales, eh, Canapam, este ¿Sí? y Medicinas de Pampa, el colectivo feminista que fue el núcleo de la organización, la verdad de sombrero porque han trabajado muchísimo las chicas y también estaban el grupo de carnivicultores pampeanos que son técnicos y cultivadores y profesionales pampeanos que estuvieron ahí con su stand, todo alrededor de un puesto sanitizador que había al medio, este dispuesto para que todos pudieran este seguir este, las normas de, de seguridad, de bioseguridad. Y uh -huh. La verdad que estuvo muy lindo, este, ni bien se consiguió la electricidad y sonido, se hizo una lectura de un documento que lo leyó la asamblea autoconvocada por la regulación del cannabis en La Pampa y que contaba con la adhesión de 28 organizaciones este, locales respaldaban el, el documento, que bueno, las principales proclamas eran por el autocultivo legal, por la adhesión a la ley nacional, 27.350, basta de acoso policial, formación de las fuerzas policiales, bueno, y una serie de, de proclamas. Y una vez que se terminó con eso, bueno, comenzaron los talleres, hubo dos talleres en simultáneo, más o menos de media hora cada uno, Este, uno de machismo y cannabis eh, a cargo de Maui Torales, después Denis Franchetti se dio un taller de introducción a, a las primeras nociones del cultivo interior, Y después los otros dos talleres simultáneos fueron el taller de esquejes de los chicos de cultores pampeanos y canarios medicinal en uso veterinario, este, que me tocó a mí. Este, así que bueno, y después el cierre musical y muy bonito. Y nos juntamos un ratito que el tema del el distanciamiento fueron este, un, unos minutos donde sacamos la foto, y ahí estuvimos todos juntitos y bueno, terminó y todos cada uno para su casa. Uh -huh. Eh, me hablaron muy bien justamente de esta charla que eh, estuviste dando acerca bueno, del uso veterinario y pensaba también en que eh, fue una oportunidad tal vez para que se conocieran eh, todas las organizaciones que o, o que pudieran trabajar más en conjunto todas las organizaciones que están movilizadas por este tema. Sí, fue, fue un gol, la verdad que muy lindo. Eh... Y lo que vos decís, que nos pongamos a contacto, que nos conozcamos, porque, bueno, esto son cosas que siempre se han hecho, por supuesto, al margen de todo. Y conocernos ha hecho, por ejemplo, que yo por lo menos esta semana le a solución a tres, a tres casos clínicos que no tenía el ratio adecuado para tratarlos y ahí, ahí los conseguí y ahora estamos viendo cómo, cómo podemos empezar a dárselo. Así que, claro, para todos debe haber sido algo positivo. este Así que sí, la verdad que muy contentos con, con los resultados. Buenísimo, pero las noticias avanzan eh, en otras provincias también y, por ejemplo, hay noticias en Entre Ríos. Bueno, sí, esa fue una noticia llamativa porque Entre Ríos se descolgó, sí, viene, viene bastante variopinto el, el, el, el tema de cannabis a nivel nacional y cada provincia viene adoptando su librito y en este caso entre ríos se descargó con la regulación de una ley propia digamos que es el es el primer estado provincial de argentina que tiene una regulación, una regulación propia para garantizar el acceso a la planta y fue sancionada por ambas cámaras ya tenía media sanción de diputados en entre ríos también tienen cámara de senadores que terminó por, por completar este, la aprobación de esto que bueno entrará en vigencia eh, en el próximo tiempo pero Eh, lo interesante de esto es que va, se van corriendo los márgenes, ¿no? Porque miren lo llamativo que Entre Ríos propone. Eh, a diferencia de lo que propone la reglamentación que se está ahí, tratando de escribir a nivel nacional, este, en Entre Ríos, si vos sos un usuario medicinal, este, podés cultivar en tu casa, podés cultivar en otra casa, y podés cultivar hasta tres domicilios para cultivo. También, a diferencia del, del registro de retrocan, este, no hay límite de plantas no existe el límite de plantas y lo más y lo más interesante de todo es que el Estado garantiza a través de esta ley eh, el análisis gratuito de todos los aceites que se elaboren, entonces la, la, la gente va a poder saber bien eh, qué está teniendo en mano ¿no? y los requisitos, bueno, sí, un registro provincial eh, que tendrá, bueno su, su propia este, pericueto, digamos, eh, y además bueno la indicación de un médico para para poder estar inscrito, ¿sí? Así que bueno, la verdad que fue un un logro de la sociedad civil y las organizaciones canábicas civiles en conjunto con, al, con algunos diputados que habían tenido una historia personal con, con el cannabis y, y habían podido ver sus beneficios. Y se juntó todo, se juntó la fuerza de, de las organizaciones civiles este con, con la apertura en, eh, en algunos este, legisladores provinciales y por suerte dio su primer fruto, un fruto bastante lindo. Bien. Hey. No, pensaba en una normativa de vanguardia por, por todas las cosas que recién mencionaba acá el compañero. Sí, la verdad que han, han, se han descolgado con esto como, como primer provincia y, y estamos quedando un poco solos. Digamos que faltaban, era poca, digo por la pampa, ¿no? porque uh -huh. había muy pocas provincias que que faltaban a adherir. Estaba Córdoba afuera, Entre Ríos todavía está afuera, incluso no adhirió a nivel nacional porque está esperando que se reglamente y es una cuestión de instantánea, no dice si, si la letra de la ley, van a adherir y bien salga. Este, Pero en general todas las provincias, algunas adhirieron a, a la ley, otras no adhirieron pero tienen proyectos en marcha, otras no adhirieron, eh, no tienen proyectos en marcha pero tienen ley. Absolutamente todas las provincias han movido una ficha y la Pampa ha quedado sola en este escenario, Este, pero bueno, eh, en ese sentido por supuesto que soy optimista, ¿no? Somos en una provincia que tiene eh, una, una historia muy, muy, este, muy buena con el tema de las cuestiones productivas, ¿no? Una provincia que produce mucho, y desde el punto de vista de lo productivo, y además, con una provincia que tiene un sistema de salud fuerte, supongo que con esas dos patas hay más que interés en, en desarrollar en esto. Pero bueno, este, seguiremos a la expectativa, creo que nos faltará mucho para que haya alguna novedad. Eh, Caimlo, ¿hay alguna novedad esta semana sobre el aceite de cannabis fabricado en Argentina que se iba a vender en farmacias y que costaba, lo decíamos hace unos viernes atrás, 60 lucas, ¿hay alguna novedad sobre este fármaco? El combupidiol, sí. sí. Lo, justamente que la semana pasada habíamos estado charlando un poco de, de este, surgió ahora, y salió la noticia a través de medios, estes nacionales, eh, la fuente es Armadis, que, que es un informativo de la industria farmacéutica, eh, y que recuerda esto, ¿no? En 2020, a fines de 2020, se aprobó el primer producto argentino en base de cannabis, este que lo, lo produce la firma Ales Médica de Argentina, con el nombre de Convucridiol, eh, es, es el primer compuesto en base a extractos puros de la planta, para CBD, este y el Estado, a través del Ministerio de Salud de la Nación, abrió la primera compra pública para un remedio de cannabis elaborado en Argentina. Y involucra la compra de 1.800 frascos. ¿eh? Eh, ¿Para qué van a ser destinados esos 1.800 frascos que va a comprar el Ministerio de Salud de la Nación? Va a estar destinada exclusivamente a pacientes este, humanos, humanes, eh, con epilepsia refractaria y sin cobertura social. ¿sí? Se van a repartir 1.800 frasquitos en una entrega programada en tres tandas, Eh, se van a entregar los frasquitos de, de 35 mililitros el gotero ¿Mm? este viene sabor a vainilla para que sepan este y bueno acá lo interesante a plantear es eh, esto es un, vuelve a ser un guiño del Estado Nacional hacia, hacia un modelo que a la industria ya es digamos eh, le, la confirmación del primer guiño es esto no el Estado en este caso va a desembolsar 63.300.000 millones trescientos mil pesos ¿Sí? algo así como 670 mil dólares. Habíamos hablado que este frasco, si uno lo compra en la farmacia, eh, le sale 60 y 62 mil pesos el estado por cobrar por comprar esta actividad, lo estaría adquiriendo a 37 mil pesos cada uno. ¿Sí? Este es un Bien, es le, una hicieron precio. Hacia... le hicieron precio. Y digamos que si lo mira uno desde el punto de vista del apoyo, del apoyo a la inversión y del apoyo a los capitales privados y a la generación de empleo eh, es una buena noticia eh, también es una buena noticia para aquellas 1.800 personas que vayan a recibir un frasco eh, pero también queda un poco ahí en el aire que pensar un poco eh, que esa demanda que el Estado va a cubrir ahora por única vez hasta ahora y por primera vez es una demanda que la está sosteniendo y que la está manteniendo un colectivo de cultivadores solidarios a lo largo y a lo ancho de todo el país, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Entonces, es, bueno, sería de esperar que esta vez eh, la el próximo guiño vaya hacia hacia estas estructuras, digamos, con esa plata realmente se pueden formar cooperativas de trabajo, que son gente que ya está trabajando, pero bien bien vendría una ayuda para que se organizaran y que se pudiera producir de una mejor manera. este Así que, Seguiremos esperando ese guiño y celebramos igual, aunque este, no, nos, no nos toca de vuelta a los cultivadores y a, los, y a las pequeñas organizaciones, este, pero somos optimistas que el, el, campo se va, el campo se va sembrando, parece. Gracias, Caño. No, chicos, gracias a ustedes y les mando un abrazo fuerte y buen fin de semana. Gracias, nos gracias. vemos el próximo viernes. Nos vemos. Pasaba por la mañana quermecer a nuestro compañero Julio García con su cuento de la buena pipa, así hemos denominado a esta sección.